01 de la mañana, estamos acá en Radio LED, nos ves y nos escuchás en www.radioledonline.com 2 de mayo, ya estamos en mayo, se terminó el año, ya está, listo, se terminó el año, Mariano Tolosa Saluda del otro lado del, del vidrio, nuestro operador, lo saludamos a él, ¿qué decía? ¿que lo escuché? Ah, ya estamos con el pan dulce, sí, hay que comprar pan dulce, por ahí, no sé, es no sé si aguanta Se va a poner un poco, se va a poner un poco complicado, pero bueno Mayo. Bueno, arrancamos el mes de mayo, ayer feriado de primero, obviamente, y, y hoy arranca esta semana corta con un feriado puente en el medio, que en realidad no fue feriado, fue no laborable. ¿Usted laburó, Tonosa, el lunes? Muy bien, tuvo fin de semana largo, ayer sí. Perfecto, mira vos. Bueno, el lunes esta cosa media compleja de del día no laborable, que no es feriado, todo lo que es administración pública, escuelas y demás no laburó, poder judicial... Y algunas empresas decidieron que se trabajaba. Entonces, bueno, ahí está medio, medio complicado este, este feriado puente con intención de favorecer al turismo que termina por ahí no siendo, no siendo del todo porque justamente es un día no laborable y no un feriado. Bueno, eh, dichas todas estas disquisiciones sobre el día feriado que no, que no fue como tal, arrancamos este, este solo negocios en un miércoles que comienza... Signado por la economía, vos sabés todo el tole tole que pasó la semana pasada, fines de la semana pasada, el, el, el Banco Central aumentó la, tafa, la tasa de referencia a 300 puntos, subió la tasa a 30,25, de 27,25, todo el impacto que tuvo eso, tuvo que vender muchas... Eh, muchas reservas, en lo, que va, en lo que va del año casi el 10% de las reservas, unos mil millones de dólares se fueron en contener, al, en contener al, al, al dólar así que ahí está toda esta cosa, la corrida que se hablaba la corrida cambiaria de la semana pasada que algunos definen como una corrida mayorista, no una corrida minorista porque en principio las cuentas vos que tenés cuentas en dólares y demás, todo lo que es la cuenta el, el, el minorista no, no fue corriendo al banco a sacar los dólares eh, en este en este contexto, o a pasarse al dólar más que, que, eh, ma, más que nada así que no hubo demasiado movimiento en el mercado minorista, pero sí en el mercado, mercado mayorista de los grandes clientes hubo algunas, hubo algunas cuestiones, desde el, desde el gobierno y el Banco Central hacen algunos paréntesis, por ejemplo, bueno entró en vigencia un impuesto que se le cobra a las, a las LEVAX que están en manos de extranjeros ese impuesto entró en vigencia la, la semana pasada y eso hizo Que muchos inversores institucionales, los famosos capitales golondrina del exterior, que estaban invirtiendo en LEVAX, para no tener que pagar este impuesto del 5%, salieron de sus posiciones en LEVAX y pasaron eh, a dólar. Eso hizo que el dólar aumentara. Bueno, Ahí está toda esta explicación de la corrida, pero lo cierto es que el dólar se estaba despegando, ya estaba ahí en 21 más o menos, y el Banco Central tuvo que salir fuerte los últimos días de la semana, de la semana pasada a vender... Para, eh, para, para, para contener esta sueldo. lo hizo, pero con un costo alto que es haber aumentado eh, la tasa de referencia. Que después marca el resto de las tasas que tienen que ver con créditos y con levax y con algunos otros instrumentos del mercado, del mercado financiero. En tres puntos, lo cual es mucho. El mercado central intervino bastante la semana que viene, tanto vendiendo. Eh, saliendo a, a, a, a sus posiciones de dólar para contenerlo y aumentando la tasa. Pero después vamos a hablar un poquito más de estas cuestiones que tienen que ver con lo que pasó la semana pasada y lo que va a pasar esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana tenemos datos económicos fuertes. Hoy hay, está el dato de recaudación, Mariana está el tema de la, de la inflación. O sea, hay datos, eh, hay datos en esta semana corta, importantes, de, de, la, de la economía. Bueno, ¿qué otras cosas pasan por estos, por estos, por estos días? Bueno. Se confirmó el viernes y se terminó de confirmar el sábado en alguna entrevista que dio el ministro de producción, Francisco Cabrera, que, eh, que se llegó a un acuerdo por las exportaciones argentinas de aluminio y acero a Estados Unidos. Vos sabés que era un tema bastante controversial. Tenía que ver con la política global. no Trump el primer día de, de marzo de este año decidió que todas las importaciones a Estados Unidos, tanto de acero Como, como de aluminio iban a pagar eh, aranceles? 25% en el caso del acero, 10% en el caso de aluminio. Se armó un revuelo global. Hay todavía un revuelo, un revuelo en todo el mundo con estas cuestiones. Habló de guerras comerciales, esta cosa de cerrarse, de proteccionismo. ¿Qué pasa con el multi, multilateralismo y la globalización cuando el país más importante en términos comerciales, le pone una barrera muy alta arancelaria a productos importantes como el acero y el aluminio y todo lo que tiene que ver, vos sabés lo que tiene que ver con la producción y con las fábricas y demás, ahí está muy, muy, muy presente estos dos, estos dos, estos dos, eh, estos dos commodities, estos, estos dos productos primarios. Así que bueno, Estados Unidos se cierra, intenta proteger eh, su, sus, sus producciones de estos de todos de estos materiales, pone un arancel alto a la importación a ese país y esto empezó a complicar todo, pataleó China, pataleó la, la Comunidad Europea, pataleó la Argentina. Después te voy a dar más datos, hubo un principio de acuerdo, se empiezan a conocer los detalles de a poco, pero lo cierto es que no se van a, no se van a cobrar aranceles en el caso de la Argentina. Argentina entró en un selecto grupo de países, eh, eh, en los cuales no va a haber o por lo menos están negociando los cupos pero no parte de su producción no va a tener eh, no va a pagar arancel lo que se estima es que el impuesto va a haber unas 180 mil toneladas para cada uno de los dos de los dos productos liberadas para para exportar a Estados Unidos y después se va a compensar con algún cupo que se va a pagar si se supera o si Estados Unidos autoriza que entre más de estas de estas 180.000 toneladas por acero y 180.000 toneladas por aluminio. Después te, te voy a dar un datito, algún dato más de, esta, de este tema. Que en el gobierno festejaron ¿no? este, este, este acuerdo. Muchos lo señalan como parte de, de la buena relación que hay entre Trump y Macri. Porque lo cierto es que países importantes como Canadá y como, y como México, que son socios muy importantes de, de Estados Unidos. O la Unión Europea, que es otro socio muy importante de Estados Unidos todavía están negociando el viernes pasado, el último día del mes de abril, de, del mes de, de abril vencían una, una exención que se había hecho a varios países por esta cuestión eh, arancelaria estaba Estados Unidos definiendo a ver qué hacía con algún grupo de países que después que Trump puso estos cupos levantaron la mano y dijeron muchachos revisemos esta situación y, y Estados Unidos le ha dicho bueno ok, vamos a, vamos a tardar un mes cuando se venció ese mes Argentina entró entre los grupos que se les confirmó la, la exención arancelaria con cupos y hay otros países, como te decía, importantes como México y como, y como Canadá que, y la Unión Europea que les extendieron hasta, hasta junio estas conversaciones así que todavía no está definido para ellos socios importantes de los Estados Unidos ¿Qué más? Bueno, tarifas el oficialismo de alguna manera cedió ante la presión de la, de la oposición y aceptó convocar a la comisión de presupuesto eh, que se va a reunir hoy miércoles a las 14 para analizar los proyectos impulsados por el bloque argentina federal y el frente renovador para poner un, un tope a los incrementos de tarifas en los servicios públicos desde el oficialismo quieren analizar el costo que lo que serían le ocasionarían a las provincias si hay eh, una avanzada en la reducción del IVA que es uno de los Una de las propuestas, te contamos la semana pasada un poco en, en Solo Negocios cómo venía todo el, tema, todo el tema tarifario. Bueno, ahora hay una discusión en, en, en el Congreso para ver qué peso tienen los proyectos que presentó la oposición como para tratar de contener un poco el tema tarifario. El gobierno dice que no hay, que se va a avanzar eh, con las tarifas tal y cual está previsto el cronograma de aumentos. En este contexto, durante el fin de semana, el Foro de Convergencia Empresarial, que es un foro que representa a las 80 instituciones más importantes que a su vez representan a grupos empresariales de renombre en la Argentina y que está, está constituido por la Asociación Empresarial Argentina, la UIA, IDEA, eh, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio... ...la DAIA, la Bolsa de Serial... ...estoy leyendo ¿eh? la, la Asociación de Bancos de la Argentina... ...la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa... ...o sea, son... ...algunas de las principales... ...cámaras y representaciones... ...industriales y que tienen que ver con el mundo empresarial... ...y algunas asociaciones también... ...civiles... ...que conforman este foro de convergencia empresarial... ...es como el... ...sumum del lobby y del establishment... ...en la Argentina, bueno... ...este organismo hizo un comunicado... ...el fin de semana donde le dio un fuerte respaldo a la política tarifaria del gobierno de Mauricio Macri. Es un comunicado un poco extenso, pero bueno, te leo una parte. Todos deberíamos tener claro que el costo político de no resolver este conflicto, las tarifas, con seriedad y pensando en el futuro, no lo está pagando ni el gobierno ni ningún otro sector. Lo está pagando Argentina en posibilidades de inversión y creación de puestos de trabajo, dice el Foro de Convergencia Empresaria, que a un día que se discutan la cuestión de las tarifas en el Congreso, todos los empresarios, obviamente muchos tienen intereses en empresas que tienen que ver con los servicios públicos y que están afectadas por el tema de las, de las tarifas. Cuando digo afectadas son que les corresponde el aumento. no Están las empresas eléctricas, las de, las de gas y demás, están todas en este, en este foro. Obviamente diciendo que las tarifas son un tema que está muy atrasado de parte históricamente y que tiene que ver con el kirchnerismo y con los subsidios y demás. Y toda esta madeja que el gobierno intenta salir, pero que tiene un impacto tremendo en el bolsillo de la gente, directamente, como dicen algunos sectores del peronismo y del Frente Renovador, facturas que la gente no puede pagar, eso lo debes vivir vos en tu pyme o en tu casa, está complicado en algunos, en algunos rubros el tema de pagar los, los aumentos de tarifa, bueno, el gobierno está bastante decidido en avanzar con su, con su política de reducción eh, de, de, de reducción de los aportes que hace el Estado en, ese, en, esa, en, esa, en esa boleta de los subsidios. Bueno, ahora salen los empresarios a través del foro de convergencia empresarial a decir que está todo bien lo que está haciendo el gobierno en materia tarifaria. Así que el gobierno, el, el gobierno recibe el apoyo del de principal núcleo de lobby empresarial en la Argentina. Bueno... Reunión de comisión por tarifas, justamente lo que estábamos diciendo ahora, dice TN en este momento. La reunión va a ser a las 14 eh, en, la, en la comisión de presupuesto. Bueno, ahí se va a empezar a ver qué pasa, si avanzan o si no avanzan, o si el, o el oficialismo negocia o no negocia con sectores de la oposición estos proyectos que intentan contener de alguna manera los aumentos de tarifas. 9 y 13, 18 grados de temperatura, un día muy gris en la ciudad de Buenos Aires va a llover por lo menos en el día de hoy o va a estar así inestable en el día de hoy Se supone que en el día de mañana venimos de varios días iguales con tormentas muy fuertes en la madrugada del, del domingo vos habrás visto que hubo, eh, hubo eh, eh, varios sectores de Capital Federal y de Corrobano afectados hubo dos, dos, dos, dos personas que murieron eh, electrocutadas en el medio, de, en el medio de, la, de la tormenta así que bueno, estamos ahí con eh, con, con, un día, con un día muy gris, pero también con bastante, con bastante humedad a pesar de la lluvia. Un día intenso, te decía, desde lo económico, con un dólar en 20.88. Vamos a ver qué pasa hoy cuando abran los mercados. Ahora, en principio, lo que vamos a hacer es escuchar un poco de música tanda y ya volvemos con Solo Negocios. No se olviden, www.solonegociosweb.com.ar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 Estrategias, producto, producto, tendencias, tendencias y rum rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en solo negocios. Volvimos, no 17, 18 grados la temperatura, al final yo te dije tanda y música, fue tanda nada más, la música la vamos a dejar a Mariano para después de la, de la entrevista. Vamos, eh, eh, vamos a hablar con Augusto Posleman, economista, director de Portfolio Personal, ahora vamos a hablar un poquito de economía, de lo que va a pasar esta semana. Augusto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Gracias por atendernos. Eh, Augusto, vamos a hacer un repaso. Quería, quería saber un poco tu, tu opinión. Decía al principio del programa que es una semana con, con algunos datos eh, eh, interesantes. Va a haber recaudación, va a haber, eh, va a haber inflación. Bueno, va a haber datos importantes en esta, en esta semana corta. Pero bueno, analizamos un poquito lo que pasó a fines de la semana pasada. Lo que venía pasando con el dólar. El banco central interviniendo y el viernes subiendo la, la tasa de referencia en una, eh, en una actitud eh, in, inusual porque lo hizo fuera del cronograma habitual donde se resuelven estas cuestiones de, de, de definir la tasa eh, y demás, lo hizo medio de bombero ante la situación del, del, del dólar. ¿Qué, ¿Qué análisis haces de lo que pasó ya con un poquito más frío después del fin de semana largo de lo que pasó la semana pasada? De ahí... Un poco lo que, lo que vemos nosotros es que el mercado se impuso básicamente por lo que vimos del impuesto al, al, a las LEVAC para extranjeros. Eso fue un poco lo que marcó, me parece, la cancha. Ahí vos sabés que entró en vigencia la, la última reglamentación de, del, de la ley que se aprobó en diciembre. Fue reglamentada la semana pasada y entró en vigencia el, el miércoles pasado la retención para beneficiar del exterior de impuesto a las ganancias. Eso hizo que todos los extranjeros que todavía tenían algo de papel remanente, porque recordemos que en diciembre y enero ya tuvimos retirada y un, un movimiento fuerte del dólar, esto fue, si querés, el último boletazo. Sí. Ahí, el, ahí retiraron un poco lo que quedaba y el, vimos demanda de dólar y salida de LEVAC. Es ese es el movimiento clarísimo del mercado financiero donde las, las Lebac, el, la oferta de LEVAC hizo que la tasa suba y esa salida de LEVAC que generó pesos, esos pesos se fueron a dólares. Esa fue la demanda que viste principalmente este, por, por inversión exterior. Me parece que se acomodó. El viernes, el último día, vimos que estuvo más o menos tranquilo. Yo te diría que, en que principio, si no hay demasiadas nuevas novedades, el tipo de cambio acá va a estar totalmente controlado. El Banco Central, me parece que hizo lo que tenía que hacer, demostró independencia, por, sobre todo, porque la, vos sabés que la suba de tasas Para el gobierno significa por ahí menor actividad, un poco de freno a la actividad, pero era quizás la, la prioridad del Banco Central, mantener el valor de la moneda y defender la tasa de interés. Yo creo que hizo lo correcto. Lo más relevante es ver qué hace de acá para adelante, diría yo, y, y, y mirar un poquito día a día cuál es la estrategia del Banco Central respecto a este, de este dólar, si lo va a dejar retrasarse o va a dejar acompañar con la inflación, o quizás lo va a dejar flotar. Es un poco la incógnita que tienen ahora los economistas y el mercado financiero sobre todo. ¿Vos qué querés que va a pasar? No, no, nuestra intención, nuestra visión es que va a quedar en estos emails, en que no vamos a ver fuertes subas, me parece que el banco central entendió que el, el dólar en la Argentina Argentina tiene un, un traslado en la economía real, digamos la suba del dólar, tiene un traslado a precios importante, lo que llama el pass-through en la economía, Y, y entonces yo creo que lo último que nos puede pasar hoy, o al gobierno le puede pasar, es que la inflación se le escape se le un poco. Entonces, mi sensación es que va a estar más o menos acompañando la inflación. Bien, bien. Eh, justamente yo decía al principio del programa que hay, esta semana hay números de inflación y demás. ¿Cómo, cómo ven ustedes desde el portfolio esta, este este tema de... De, de, de inflación, que es uno de los temas centrales que más preocupan al gobierno, que ya sabemos todos que no se, va, no se van, el gobierno también lo sabe, que no se van a cumplir las metas, las metas establecidas. Y como vos decías hace un, recién, hay como un peligro de que se descontrole un poquito. ¿Cómo, cómo afecta y, y cómo se puede contener eso? No, yo la verdad que a, a priori preferimos mirar un poco la, la película y no tanto la foto. Yo creo que hay una confusión cuando se dan estos eventos así que son por ahí transitorios y en algunos casos hasta razonables, por, por ahí algunos cambios que se van dando en el día a día. Pero yo si uno mira la película, yo creo que la tendencia es claramente a la baja de, de la inflación. Entonces no, no, no me pondría digamos tan, tan exigente con la meta del 16, 15, 14. Me parece que eso es un norte y que si termina siendo 20, para mí termina, termina bien, es, es el sendero de crecimiento más largo de lo que el gobierno esperaba, pero lejísimos de, de pensar que puede haber un, un evento de una inflación descontrolada. Me parece que mirando la película, donde los precios relativos aumentaron 800% y la inflación está cayendo de 45 a 20 en tres años, me parece que es, es lo que tiene que pasar. No, no me quedaría tanto con el corto plazo, miraría más el mediano plazo. Esto es un poco nuestra visión. Bueno, la semana que viene hay vencimiento de Levax, de, de, de también se espera ese, ese esa madeja de Levax crece cada vez más. ¿Cómo, cómo ves desde el, desde el lado de los instrumentos financieros y demás esta, esta cuestión que tuvimos el capítulo, como comentábamos recién, de, de los inversores terranjeros por ahí saliendo, y esto es lo que provocó el, el, los ruidos de la de la semana pasada por el impuesto y por la entrada de en vigencia de este impuesto del 5% para los tenedores extranjeros del de Lebax bueno salieron un poco pero la semana pero la semana que viene va a haber un vencimiento importante cómo, cómo ves esta esta cuestión de la de la madeja de del de Lebax mira al, al final lo que termina ajustando acá siempre es el el precio de las LEVAC, que, que eso llevado a la paridad es la tasa de interés que pagan. Sí, claro. Y hoy, temporariamente, la manera de, de parar esta, esta salida de, de LEMAX a dólares, es eh, poner una tasa de interés más alta, que es lo que ya hizo el Banco Central, ya dejó correr la semana pasada. Mira, recordemos el, el jueves, la tasa tocó 34%, ¿eh? el, el, el mismo día que, que empezaba a entrar en vigencia el impuesto, llevaba estar 34, 34 y medio, y en el mercado secundario, en donde se negocian las debacks, ahí después ajustó un poquitito y terminó en niveles de 32, 32 y medio. Yo creo que vamos a ver ese nivel de tasas por ahí todavía hasta la semana que viene, y en la medida que vayamos viendo números de inflación y, y el Banco Central vaya, vaya teniendo claridad de, de cuáles son los números, irá ajustando de a poco lo que se llama el fine tuning, pero... No, no, no creo que sea ningún problema. Hay demanda de sobra, te diría, de, de Levac y de instrumentos en pesos. La semana pasada la, la provincia emitió también eh, instrumentos sí. en, en pesos y se llevó 30 mil millones de pesos sin ningún inconveniente colocó. Entonces, yo no creo que haya ningún problema para que eso se siga renovando fácilmente. Bien, bien, bien, perfecto. Augusto, muchas gracias por, por, tu, por tus consideraciones. Te mando un saludo abrazo grande para ustedes. Bueno, hablábamos con Augusto Posleman, director de Portfolio Personal. ¿Te parece, ahora sí, metemos el temita que nos había quedado pendiente? ¿Qué vamos a escuchar, doctor? Vamos a escuchar un poco de Lenny Kravitz. Eh, estuve viendo eh, eh, la serie Big Little Lies, donde trabaja la hija de Lenny Kravitz. Interesante la serie, ¿eh? me quedé un poquito atrasado. Fue ganadora de varios, de, de varios, de varios, de varios premios esta eh, serie. Esta, esta serie. Me, me, me, inter, me gustó. Serie corta de, de, de creo que 8 que capítulos. Que tiene una segunda temporada en la que se van a sumar. Eh, la que se van a sumar. Se va a sumar eh, Glenn Close. Haciendo un, un personaje ahí importante. Madre de uno de los personajes. No voy a spoilear nada. Y se especulaba con que Lenny Kravitz y su eh, Y su eh, ex esposa. La madre de Zoe Kravitz. Que son. Que es una de las. De las protagonistas, de estas mujeres de esta, de esta serie, iban a estar los dos haciendo de padres en la ficción de su hija verdadera. Al final, Lenny Kravitz eh, y la madre de Zoe no van a estar, pero sí va a estar Glenn Klaus. No sé cómo enganché todo esto, pero ahora vamos a escuchar un poco de Lenny Kravitz en Solo Negocio. Ya volvemos. anima y siempre van por más casos de emprendedores en solo negocios bueno volvimos 9 29 18 grados la temperatura eh, día día gris feo estaba me estaba me asomé recién está lloviznando un poquito va y viene la lluvia me estaba asomando la, a la terraza que tenemos acá en Radio LED, donde vemos un cacho de cielo gris Del, un cacho grande, ¿no? La verdad que la ventana se ve bien, ¿me vemos bien. Me dice, Mariano se ríe, me dice, ¿qué está diciendo? Bueno, se ve el cielo, te vemos ahí, vemos unas plantas. Estamos acá en Palermo mucho edificio, pero tenemos un poco de, de verde en la terracita de radio, de radio LED. Bueno, decía el separador, emprendedores, vamos a hablar con Andrés Dorfan, que es cofundador y director de Dresit. Dresit, ellos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 mucho de mucho de lo o sea el compromiso de parte de la nación tiene que ver con generar un montón de contenido y convertir a Dresita en el referente en la industria de la moda.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 www.solonegociosweb.com.ar ahí en ese sitio web, nuestro sitio web después de finalizado este programa un ratito después, vamos a dejar el audio del mismo para que lo escuchen online, para que lo puedan compartir en las redes sociales, vamos a dejar los links a los principales temas que tocamos en esta mañana en RadioLED y también tenemos una cuenta de Twitter donde nos pueden escribir, dejar mensajes, todo lo que quieran, que es arroba solo negocios web y si no escriben a mi twitter que es arroba se catalano después de estos avisos parroquiales música tanda y volvemos Y yo, viste, te tengo un, eh, pregunto porque por ahí meto la gamba. Eh, bueno, vamos a hablar de un tema que, que me interesa mucho, que lo vengo siguiendo y que tenemos opciones acá en Argentina. Tiene que ver con, eh, con las inversiones automatizadas, con los RoboAdvisor, como le dicen en, eh, en, en Estados Unidos y como se, dice, como se dice en inglés. Esta cuestión de que, digamos, vos podés tener eh, inversiones que... Decide, donde, la, donde la máquina o la inteligencia artificial o el robot o lo que esté detrás toma decisiones de inversión por vos. Vos le pones la guita ahí en una cuenta y, se toma, y, y, y, y la maquinita decide dónde, dónde invertir de acuerdo a lo que va pasando en los mercados. Para contar un poco cómo qué está pasando con estas cuestiones de las inversiones automatizadas y demás, estamos en comunicación con Nicolás Galarza de Quiena, que es uno de los de los startups, de los, de los productos eh, jóvenes del mercado financiero que se está dedicando a estas, a estas cuestiones. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿nos contás un poquito cómo, cómo funciona esto de las inversiones automatizadas? Sí, claro. A ver, eh, lo que hacemos de Inquiena, por ejemplo, es automatizar lo que hace un ejecutivo de banca privada. Claro sentarse con clientes escuchar los objetivos necesidades hacer un plan de inversión y administrar las cuentas ahora para que este ejecutivo acepte un cliente necesita que la cuenta sea grande para que le valga la pena ese tiempo no Entonces, si yo lo automatizo, puedo aceptar clientes sin mínimo de inversión. Y es un poco lo que estamos haciendo en Kiena. Entonces, gente que jamás tuvo acceso a un asesor de inversión, ahora lo tiene a través de plataformas automatizadas como Kiena, eh, sin, o sea, sin mínimo de inversión, sin costos altos, de hecho, costos bajísimos. Y es un poco lo que estamos haciendo. Bien, bien, perfecto. O sea, el cliente se mete en la plataforma, eh, traza su, su perfil y en base a eso le van sugiriendo opciones de, opciones de inversión, aunque el monto sea... Sea muy bajo de lo que va a invertir. Exactamente. De hecho, si es que un usuario entra en China ahora, se registra en dos segundos, dos clics, y entramos de en una etapa de eh, que la plataforma le cree un plan de inversión. Entonces el cliente nos dice el nivel de arreglo que tolera, cuántos dinero tiene, si planea hacer ahorros, etcétera. Y nosotros le recomendamos un portafolio que puede incluir desde intereses del cliente, como no sé, energía renovable, tecnología innovadora, o bueno, simplemente un portafolio diversificado. Y cuando le damos ese plan y el cliente decide invertir, abre una cuenta de inversión en una casa de bolsa, que ahora trabajamos con casas de bolsa en Estados Unidos puntualmente, para poder acceder a bienes raíces, metales preciosos, Apple, Tesla. Se dicen algunas cosas que por ahí, por ahora no se pueden acceder en, eh, desde, desde Argentina, pero sí desde Estados Unidos. Y cuando hace el depósito, ¿quién administra esa cuenta según el plan automáticamente? Bien, bien, perfecto. ¿Y, y cuál es la comisión que cobran ustedes por hacer esta, esta administración, esta gestión? El 0.1% mensual del valor de la cuenta. Por ejemplo, para mil dólares es un dólar al mes. Bien, el 0,1% mensual del valor, del valor de la, de, la, de, de la cuenta. Muy interesante. ¿Hace cuánto que funciona aquí en Apoco, Apo? ¿no? Sí, bueno, hace dos años y medio ya. Eh, lanzamos un principio en Uruguay y de a poco empezamos a tener clientes en, en otros países, tenemos en México, en Argentina también clientes. Eh, pero este año eh, introdujimos cosas interesantes en Argentina, por ejemplo, depósitos de las cuentas de inversión por CBU, que hoy somos la única empresa que lo ofrece en el país, eh, y estamos bueno, estamos pasando todo el tiempo en lanzar productos nuevos, pero bueno, eh, sí, hace dos años y medio. Bien, bien, bueno, y, y contame, eh, cont contame un poco cuál es el perfil de, del, del usuario, cuántos tienen y cuál es el perfil del usuario acá en Argentina. Hoy estamos gestionando 1.200 cuentas, y en Argentina, Uruguay y México son el mismo perfil, ¿no? Son ahorristas pequeños, medianos, que hasta hoy tenían el dinero. O por ahí, eh, bueno, bueno, bajo el colchón, en una caja de ahorros, o por ahí entrando un poquito al LEVAC, que es un poco más sofisticado, pero no mucho más allá de eso, porque siempre hay un miedo a la bolsa riesgosa. No necesariamente, de hecho no, no como producto. Si es un que uno arma un portafolio bien armado, Es casi como invertir en oro, bien de raíces, por decir dos cosas familiares. Eh, son cosas, las son acciones en sí mismas nunca van a caer a cero. Simplemente hay que armar un buen portafolio, mantenerlo y no especular, que eso es muy importante. ¿no? Entonces, llena empaqueta todo en un mismo lugar para que sea muy fácil, muy rápido, muy sencillo de hacer. Bien, bien. ¿Y cuáles son las inversiones en general más, más recomendadas para... Para, para, para, el público, para el público local. ¿Qué termina pasando después que la persona esa hace su, hace su perfil? ¿para dónde, ¿Para dónde van en general las.? Más allá, del, más allá del. Digo, a nivel general, más allá del, del, del gusto sí. y del perfil de cada uno, en general, ¿para qué, para qué tipo de inversiones van? ¿Levax? ¿Cómo es? ¿Bolsa? Bueno, la, la, todo se, se invierte en bolsa de valores. Y al final, el portafolio con el que, que nuestros clientes terminan teniendo es, en su mayoría, un portafolio diversificado: acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos. Ahora, y en la parte de acciones, le permitimos a los clientes que incluso incluyan sus intereses. Por ejemplo, tenemos un portafolio enfocado hacia el cannabis medicinal. Entonces, esa parte de acciones está compuesta de empresas que invierten en esta nueva industria o energía renovable, la, lo mismo en empresas que desarrollan soluciones de energía renovable, autos eléctricos, energía solar, etc. Eh, creo que los más populares, si te puedo decir, son energía renovable, cannabis medicinal, desde que, bueno fueron legalizando distintas eh, aprobando distintas leyes en Estados Unidos para desarrollar esta, esta industria, también se volvió muy popular, eh, pero siempre son portafolios diversificados, ¿no? Por, por quiena. Bien, bien, perfecto. Bueno, Nicolás, te mando un saludo grande. Muchas gracias por la charla. Interesante. Vamos a seguir, vamos a seguir mirándolo de cerca lo que hacen, lo que hacen en Kiena. Te mando un saludo. Un saludo, Sebastián. Buen día. Buen día, hablamos con Nicolás Galarza, el fundador de Kiena, este nuevo. Esta nueva compañía que te permite eh, invertir de manera, de manera online y bastante fácil, saltando algunos, algunos, algunos pasos medio engorrosos del mundo de las inversiones tradicionales. Mariano, metemos la tanda, la última tanda, y volvemos, que ya nos estamos yendo. Ya volvemos. Auspicio este programa.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 57, 18 grados, nos vamos con dos cortitas. La Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor informó que rige desde hoy el descuento del 40% sobre los alanceles registrales. Esta cosa que parece mucho, viste, de gacetilla de prensa de organismo oficial, quiere decir que si vos entras a la página de Registro Nacional de Automotor y haces el trámite de transferencia de tu auto o registro de tu auto por internet, tenés, eh, te cuesta un 40% menos Del, del costo habitual o Si sea, haces el trámite online Así que bueno tenés que entrar a www, Y ahí es medio rara La dirección es DNRPA Que es la, la, la, las letras de dirección nacional De registro de propiedad automotor Repito DNRPA Poné propiedad automotor en google Y te va a salir .go.ar Y ahí podés iniciar eh, Registrarte Reiniciar el trámite eh, Iniciar el trámite De manera, de manera muy fácil Descuentos de hasta 40% sobre aranceles registrales. Bueno, y la otra noticia que te quería comentar antes de. Antes de, de cerrar, es una noticia eh, un poco triste que tiene que ver con una empresa. Cerró Blue Smart. ¿Viste? Vos habrás visto la, la valija inteligente argentina. Bueno. Que tanto se promocionó. Que lo visitaron a Macri. Que estaban haciendo inversiones a nivel local que habían recaudado mucho dinero de crowdfunding. Se habían, eh, habían dicho, bueno, vamos a hacer una, una valija inteligente. Se habían anotado en una de las, de las grandes plataformas de, de crowdfunding eh, a nivel global y habían recaudado por esta valija casi 5 millones de dólares en dos tandas. O sea, les iba muy bien, estaban fabricando en China, tenían una segunda línea de productos, varias, varios tipos de valija y demás. Pero bueno, un día eh, se prendió fuego un Samsung Galaxy Note 7 eh, empezó una paranoia mundial Las aerolíneas prohibieron eh, Los equipos con baterías No removibles dentro de, los, dentro de los aviones Y bueno, esto es una valija que va en avión Tenía baterías no removibles Intentaron sacar a flote el, el negocio Pero se les complicó, era una valija inteligente Porque tenía justamente adentro una batería Que vos le podías cargar el celular Tenía un GPS Tenía muchas cuestiones que tenían que ver entradas USB para que vos le, le enchufes a esa batería el celular, la notebook, bueno. Era, era un gran complemento para, para el viaje, tenía algunos otros accesorios como una balanza digital, bueno. Era como un chiche tecnológico, un gadget con muchas cuestiones que tenían que ver con eso, pero la principal era que tenía una batería y que vos le, le podías enchufar accesorios para cargarlos en un aeropuerto por ejemplo. Bueno esa batería era una batería no removible yo ayer estuve hablando con Diego Sainz Hill que es un argentino, un tucumano que es el que empezó con la, con la idea y él le había dicho que se había reunido con autoridades de transporte y de aviación en Estados Unidos en principio y les habían dicho que era mejor hacer batería no removible que removible por una cuestión de, de seguridad, pero bueno llegó toda esta cuestión de la paranoia por los teléfonos que explotaban, se prohibieron Estos equipos Samsung y después hubo una, un cambio de normativa y se prohibieron las valijas con baterías no removibles. Esto impactó de lleno en el negocio de, de Blue Smart, que ayer anunciaron que le terminaron vendiendo la, la, la operación a, a una compañía estadounidense y que dejaron de existir como tal. Todavía no se sabe qué va a hacer esta empresa que se quedó con la marca, si va a seguir haciendo valijas, si las va a cambiar o no. Pero lo cierto es que el proyecto de estos, de estos argentinos de valija inte, inteligente que pintaba también... Bueno, quedó, quedó truncado por estas, por estas cuestiones de cambios en el mercado. Seguramente son emprendedores muy exitosos que ya venían de otros proyectos. Hicieron Bluesmart. Seguramente seguirán en su camino emprendedor. Pero Bluesmart no pudo ser. Bueno, los vamos. Los vamos eh, a dejar hasta el miércoles que viene. Gracias, Mariano, por, por la operación técnica en esta mañana gris acá en Buenos Aires. Nos vamos a reencontrar en Solo Negocios el próximo miércoles a las 9, acá en Radio LED. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar y arroba solonegociosweb. Amigos, adiós. Chau. Esto fue Solo Negocios.